Hola, mi nombre es Pablo Gago, soy el profe de guitarra del taller de la biblioteca Pablo Freire.、Eh, para nosotros es importante participar del evento, porque primero para los chicos es una experiencia muy linda salir a tocar, salir del barrio, salir de lo que es San a t i l i o y tocar acá delante de un montón de gente en la plaza. Y también por el tema de la campaña, para tomar conciencia sobre la campaña. Porque muchos, lamentablemente, ese... sufren el maltrato a diario, ¿no? Y por segundo, está bueno que participen de la campaña, porque lamentablemente hay muchos casos en el taller, en general, vivimos en la biblioteca, que nos cuentan que en sus hogares sufren el maltrato.